las nueve y cincuenta minutos en estos momentos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 donde nosotros podemos hablar de la Palabra de Dios y dar un apoyo espiritual a cada vida, a cada persona que nos escucha. Eh, que Dios les bendiga y deseo desde ya que la bendición de Dios sea en cada uno de vosotros. Estoy contento de poder estar participando de este programa Manantial de Fe... ...donde nosotros podemos decir de que la gracia de Dios ha sido con nosotros... ...ha estado con nosotros en, en todos estos días... ...porque el Hijo de Dios es el que tiene la bendición del Señor Jesucristo... ...el cual ama al Señor, adora al Señor... Y podemos decir de que hasta aquí el Señor Jesús nos ha ayudado. Quiero leer un salmo en esta mañana. El salmo 145 dice así en el nombre de Jesús. Te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre y eternamente y para siempre.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 y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre Amén Quiero dar unas pequeñas palabras de este mensaje de, de este capítulo 145 del libro de Salvos realmente es Y sin duda podemos tener cada día la bendición de Dios. Y nosotros podemos alabar al Señor. ¿De qué manera alabaremos al Señor? Alabaremos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Eso quiero decir de que nosotros podemos decir a Dios cuán maravillosas son sus obras la creación de Dios la generación celebrará las obras de Dios porque nosotros podemos ver de que Dios está con nosotros está con su pueblo Dios bendice al hombre o a la mujer de una manera extraordinaria ¿quién puede bendecir al hombre sino tan solamente el Señor? Te alaben, no oh Jehová, todas tus obras y todos tus santos te bendigan. El nombre de Dios es bendito y este nombre es el Señor Jesucristo. Jesús es el nombre de Dios al cual nosotros damos toda honra y toda gloria. Todo se sostiene bajo la mano de Dios. Todo se sostiene por su misericordia la cual a nosotros nos ha dado por su grande amor y justo es el que es adorador al señor el que bendice el nombre del señor no así los que dicen tantas cosas y blasfemias muchas veces del de dios pero nosotros podemos decir da que es un Dios maravilloso el cual cambia el corazón la mente todo nuestro ser por su misericordia y su grande amor oirán mismo el clamor de todos los que buscan a Dios en oración en petición muchas veces Dios bendice inmediatamente inmediatamente y esa es la fe la certeza que nosotros tenemos de que el Señor nos escucha a nosotros. Deseo la bendición de este día, como les dije, y que Dios bendiga, no solamente a usted, que Dios bendiga a todo su entorno, a toda su familia. Amén. Saludos a todos los hermanos, hermanas, pastores y dirigentes de congregaciones que nos escuchan fielmente en este programa, el programa Manantial de Fe, el cual de lunes a viernes está en una sintonía, gracias al Señor Jesucristo, para llegar la bendición de Dios donde usted está muchas veces eh, deseamos la bendición eh, personalmente cuando saludamos a un hermano a una hermana que Dios le bendiga le decimos pero desde aquí de las ondas de esta radio deseamos que Dios bendiga a cada uno de ustedes sabemos que es, nos están escuchando en el extranjero en muchos lugares gracias al Señor por esto yo deseo que Dios bendiga a todos los hermanos allá en la Rumania en los Estados Unidos que nos están escuchando fielmente yo deseo que Dios les bendiga, God blessio a cada uno de ustedes y deseo el amor de Dios en cada deseo en cada de ustedes de su corazón y deseo ben, que bendiga Dios a cada uno de su familia no solamente a uno personal, sino que a todos los que están a su alrededor y a su familia, la bendición de Dios saludos al Brasil que Dios les bendiga deseo tantas y ricas bendiciones si usted está pasando por, por pruebas, dificultades que Dios les bendiga a todos ustedes amén Quiero convidarles esta noche Para que usted asista A un culto maravilloso Donde tenemos la oportunidad De poder escuchar la palabra de Dios Vaya, busque a Dios Va a ver que Dios le va a bendecir Nosotros hemos visto grandes milagros Dios está haciendo milagros Dios ha sanado a muchas personas dios está respondiendo peticiones está respondiendo peticiones que gente tenía por muchos años más se ha llegado al señor y podemos ver de que dios está respondiendo si sí, el señor jesús está respondiendo deseo que dios les bendiga vaya busca al señor eh, tenemos unos cultos maravillosos donde podemos cantar y alabar al señor y Unos himnos maravillosos inspirados por la gracia de Dios Va a sentir la paz en sus corazones Y deseo que usted nos conozca Y nosotros conocerle a usted Y de que usted permanezca con nosotros alabando al Señor Ya de aquí a poco deseo dedicarles un himno maravilloso Un himno donde podemos escuchar Está em português, mas desejo que Deus lhes bendiga a cada um de vocês sobre este himno. Amém. Não se lhe faltou a voz faltou coragem para gritar Quem sabe o barulho que a multidão fazia não adiantaria o mestre não iria lhe escutar Ela não mediu esforços e correu em meio ao povo Seu coração batia forte Porque sabia que a sua sorte Estava em tocar nas vestes de Jesus E em meio a toda a euforia O que ela queria Ela conquistou seu objetivo era A cura que tanto desejava Não pude esperar por ver Só pude crer quando tocou Ela tocou, quem acreditou a Sua fé foi grande, ela alcançou Mesmo em meio a tanta gente Ela não desanimou Ela tocou, quem acreditou a Sua fé foi grande, ela alcançou Mesmo em meio a tanta gente, ela... El objetivo era A cura que tanto desejava Não vou te esperar por ver Só pôde crer Quando tocou É hoje o dia que você Pode tocar em Cristo É só você querer Se não achar o jeito É só pedir para ele Tocarei você Ela sentia que você Pode tocar em pista só você querer se não achar um jeito é só pedir pra ele Tocarei em você em você. É esse um dia que você. Pode tocar em Cristo é só você querer. Se não achar um jeito é só pedir para ele. Eu tocarei em você. qué bonito y maravilloso coro escuchamos quiero decirle que esto se refiere a una mujer que iba detrás del señor jesús le impedía a una gran multitud de personas pero ella confiando creyendo con una fe puesta en el señor jesús que iba a tener sanidad a su cuerpo eh, ella buscó de todas las maneras dice el coro buscó la manera de poder ...tocar al Señor... ...solamente al Señor tocarle... ...sus vestiduras... ...y creyendo que ella iba a tener... ...la virtud de Dios... ...es así cuando nosotros... ...nos acercamos... ...y nos allegamos... ...le servimos al Señor... ...podemos obtener esta virtud... ...que tuvo esta mujer... ...a través de la fe... ...quiero también decir... ...que agradezco... ...las oraciones... ...todas las oraciones de cada uno de los hermanos... ...que han estado orando por este programa radial... ...deseo que por este programa radial... ...Dios toque a muchos corazones, muchas vidas... ...para que usted conozca el plan de salvación... ...hay un plan de salvación... ...que es lo más fundamental... ...es la fe puesta en el Señor... ...porque sin fe, dice la Biblia es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Mas deseamos que la bendición de Dios esté con usted. Deseamos que la bendición de Dios a través de los mensajes que se están predicando en el, por la radio, en este lugar, deseamos que alcance su hogar. Que alcance su hogar. Usted abra las puertas de su corazón. Abra las puertas de su hogar. Para que la bendición de Dios. Llegue. Llegue. A su casa. Y deseamos. Que Dios bendiga. Poderosamente. A ustedes. Amén. La dirección de la iglesia es José Victorino Lastarria, 630, estamos ahí ubicados. Si usted conoce el supermercado El Tatín, donde está eh, en la calle Salvador Allende, que eh, que se llama ahora, que antes era circunvalación, ahí en la avenida Salvador Allende, donde está el supermercado Tatín, ahí atrás estamos nosotros en la calle José Victorino Lastarria 630 deseamos conocerle a usted deseamos conocerle usted que muchas veces ha escuchado el programa radial y, y lo encuentra tan bonito, tan maravilloso deseamos conocerle personalmente busque a Dios, busca al Señor usted va a ser bien recibido Con, con mucho amor y deseamos que la bendición de Dios esté con usted en los cultos donde usted pueda participar con nosotros yo sé que a usted le va a gustar mucha gente dice Ay, ¿qué? para que voy a ir a la iglesia yo para que voy a ir no yo soy muy malo, soy peor que el diablo dicen algunos no, no, no, no no diga esas cosas vaya a de Dios Usted es una persona que vale mucho. Y la Biblia dice que una persona, un alma, vale más que todos los tesoros de esta tierra. Usted es así. Tiene un valor muy grande, inmenso, delante de los ojos de Dios. Y de cada uno de que del que adora al Señor. Puedo decir que Dios le ama busque a Dios vaya al culto hoy día martes es a las 8 de la noche día jueves a las 8 de la noche y el sábado están las hermanas Torca a las 3 de la tarde y el día domingo hay un culto general que es a las 6 de la tarde nos gustaría mucho de que usted pudiera participar con nosotros. Que Dios les bendiga y tome esta decisión de buscar al Señor. La palabra de Dios, el mensaje en esta mañana, está en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2,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 Eh, escuchando y muchas veces meditando este versículo que dice oh Jehová he oído tu palabra y temí quien teme a Dios es porque está con el corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios las señales que nos da a través de su palabra de los mensajes Y muchas veces la palabra de cada persona es lo que afirma su carácter. Pero quiero tomar al respecto una parte muy pequeña de este versículo. El título de este mensaje dice la palabra oída. Muchas veces escuchamos y decimos, Tantas cosas que yo había advertido a mi hijo de que no hiciera eso, no metiera las manos en el enchufe. No, eso no, no lo hagas. No metas las manos en el enchufe. Pero muchas veces el niño es porfiado. Va con su porfía porque quiere saber qué es lo que pasa ahí. Muchas veces decimos los padres, nosotros advertimos a nuestros hijos, no, hay peligro ahí. No toques eso, porque te va a dar la corriente. Y muchas veces decimos, ah, se lo dicho mil veces y lo veo que va buscando el enchufe para meter sus manos ahí, pero no hace caso. Hasta aquí. Muchas veces los niños meten el dedo en el enchufe y reciben la electricidad. Muchas veces hay algunos que nosotros podemos ver y saber que han salido despavoridos, como se dice, huyendo de ahí a gritos porque le ha dado la corriente. Más los niños tienen la capacidad de poder entender a muy corta edad. ¿Qué debemos hacer y lo que no debemos hacer? Sí, tiene la capacidad de entender las cosas. Porque se ha enseñado lo bueno y lo malo. Se le ha enseñado lo bueno y lo malo. Pero nos damos cuenta que de muy pequeña la persona tiene que tiende a hacer lo que les da la gana aún muchas veces teniendo restricciones o no este no es el caso del profeta Abacuc de lo que nosotros leíamos temió la palabra oída por las consecuencias por lo que le esperaba al pueblo por los sufrimientos que vendrían. Sabía que la palabra de Dios era cierta y todo lo que se profetizaba estaba a punto de cumplirse o suceder. En la iglesia muchas veces ocurre algo parecido. Hay una fuerte emoción por la palabra oída, por por la el mensaje de la palabra de Dios hay llantos, hay expresiones de júbilo y muchas veces decimos solamente tenemos que oír la palabra de Dios y la palabra de Dios hará en nuestras vidas algo muy grande lo que a nosotros nos da a entender lo bueno y lo malo sino también empezar a hacer la parte de nuestra vida, día a día. Y estoy hablando de vida porque parte de nuestra mente y de nuestro conocimiento ya es que algunos mensajes o verdades bíblicas las escuchamos más de mil veces podemos decir que Dios le ama a usted. De que Dios le está esperando a usted Que Dios le va a bendecir Ah, eso lo he escuchado una y mil veces más Ha escuchado mucho tiempo, por muchos años Pero si usted toma en cuenta la palabra de Dios Si usted la hace pesar en su corazón Verá que la bendición de Dios está para usted va a recibir la bendición. Va a recibir aquello que usted necesita. Cuando escuchamos que debes perdonar, nosotros debemos de perdonar. Que debes orar, ora, sí, ora. Ores a Dios y búscale a Dios en oración. Que debes leer la palabra de Dios para que te dé cuenta que de lo que está sucediendo de lo que está aconteciendo hoy está reflejado en la palabra de Dios que debes poner a Dios en primer lugar que lo puedas hacer que lo hagas Dios debe estar en primer lugar ante todas las cosas antes que tu familia debe estar en primer lugar ¿por qué? porque Porque así va Dios bendecirte a ti y a tu familia. Él cuidará de nosotros. Él nos dará la protección que nosotros necesitamos. Y esto puedo decirlo que sin duda yo lo creo y lo he hecho así. Y veo la bendición de Dios. Que Dios les bendiga a través de este mensaje. Que Dios le haya hablado. Deseo que usted ponga a Dios en primer lugar. Y cuando escuches la palabra de Dios, la escuche, pero con el pesar en tu corazón. Medita, medita la palabra de Dios, medítala y hazla tuya, la bendición del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Oh Señor mío, Dios Padre Celestial, como deseo Señor amado tener de su gracia este día. Este día que hemos estado comenzando con nuestros quehaceres cotidianos, Deseo la bendición, Señor amado, en cada uno de los oyentes, hermanos que están escuchando, hermanas, todo su pueblo que le y le bendice a usted. Deseo que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros. Ayude a aquel que necesita de salud. Dele la salud, Señor amado. Muchas veces no apreciamos nuestra salud hasta que la perdemos. Mas Dios mío, creo en usted y he visto he visto como con mis ojos que usted ha sanado de enfermedades incurables, de la que la medicina ya dice no, no hay más remedio. Mas usted dice la última palabra. Usted hace milagros maravillosos. Y deseo que Dios bendiga a su pueblo que está escuchando en esta mañana. Dios bendiga a su familia. Dios bendiga la tabla de amasar. Que Dios bendiga con salud. Que Dios les bendiga con trabajo. Que Dios les bendiga en todo, en todos sus quehaceres. Deseo que Dios bendiga bendiga a su pueblo y aquel que está escuchando y recibiendo esta invitación de conocerle a usted señor, usted le haga algo maravilloso en su vida de poder obtener el contacto un pacto un mensaje en su corazón ...de aliento... ...y de firmeza espiritual... ...que Dios bendiga... ...a todos... ...ese es mi deseo... ...en su santo nombre Jesús... ...se los pido, amén... ...agradezco a Dios... ...por darme esta oportunidad... ...de poder estar aquí... ...participando... ...de este mensaje... ...y en esta mañana... ...y de este programa radial... ...manantial de fe... ...deseo que Dios les bendiga... ...no pierda la bendición de Dios... ...busque a Dios... ...busquele a Él... ...les espero... ...en la iglesia... ...en nuestro templo... ...que está en la calle José Victorino Lastarria... ...630... ...vaya a la casa de Dios... ...vaya... ...vaya... ...y verá... ...que su vida su corazón va a sentirse reposando de el amor de Dios. Que Dios le haya bendecido y agradezco esta oportunidad a Dios. Amén. Y aquel